El tiempo del mundo para pensar en nosotros para pensar en ti y en mí y en todas las pequeñas cosas que no rodeaba y que entonces no comprendí y es que aún te quiero sí te quiero te quiero y pienso en aquellas mañanas Siento aún el calor de nuestros cuerpos que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa de la que no resistíamos a huir. Recuerdo nuestro lenguaje Aquello acabó, como acaba todo, casi sin querer, igual que el río se pierde en el mar. No, no, no, no fue culpa tuya ni mía, pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, y cuanto más pienso, más te añoro y más te deseo. Que